Oh, <laughs> oh, Hola, ¿qué tal? Los saluda Corlex en este su programa más de Radio Legarto. Hoy vamos a presentarles una muy buena banda que sabe ser simplemente música. Navegando por internet me encontré con la dicha de escuchar una pareja de esposos estadounidenses que mezclan las canciones para darle un toque muy personal. Iniciamos. Jack Conte y Natalie Down es un dúo de multiinstrumentistas californianos llamado Popal Se formó en el verano de 2008 y en 2009 vendieron aproximadamente 100.000 canciones en línea. El 19 de agosto del 2014 consiguieron más de 429.000 suscriptores y 100 millones de espectadores en su canal de YouTube Popa Blood, no solo se encasilla en un estilo musical, rechaza ser etiquetado en un solo género. El primer reconocimiento del grupo se produjo en el video Hell Mary, presentado en la portada de YouTube El dúo produjo recientemente el último álbum de estudio de Julian Nunes. Es sorprendente cómo pueden entrelazar la música con diferentes estilos sin perder la esencia de la misma. ¿Quién diría que pudiéramos escuchar a Katy Perry, Gorillaz y Manu Chao en una sola canción, pues ellos lo hicieron? ¿Qué horas son mi corazón? Pop-Up Katy Perry, Gorillaz y Manu Chao. Me gustan los aviones, me gustan to me gusta ver Forever hand in hand Take it 12 de abril del 2010, Pumple Mood fue entrevistado en el programa de la NPR en All Things Considered. Conte habló sobre su libertad a la hora de grabar un disco. También en abril del 2010, su versión Mr. Sadman se utilizó en un anuncio para el Toyota Avalon. En septiembre del 2010, Pumple moods grabaron en colaboración con Ellie Wills un tema llamado Jingle Animal. Una de mis canciones favoritas que escuché de ellos por primera vez fue I Will Survive. De Gloria Gaynor entrelazada con this Love del grupo Maron Five, y ahora se las presento para que la disfruten. First I afraid, I, I, leave, I, I, put put I will survive side, this love. I should change changed a stupid lot I should have made you leave your key If I had known for just one second You'd be back to bother me Durante la Navidad del 2010, Popal Moods participó en varios anuncios con el estilo de sus videos de YouTube para Hyundai cantando sus versiones de clásicos de la Navidad. En 2011, Popal Moods comenzó un webcast semanal interactivo de media hora que llamaron Hey, It's Popal Moods, a shout about Popal Moods and Other Times que emitía cada martes. Wow, me quedé con la boca abierta al escuchar un clásico de Bee Geeks con un estilo funk de Yamiro Quay. Con un tiempo bien marcado, ambas canciones suenan excelentes, dándole un brillo espectacular al oído de un servidor. Pop-Up Moots, Yamiro Kwai, Bee Geets.